Sí, realmente satisfecho con el anuncio del gobernador, una, una propuesta que nosotros eh, veníamos, veníamos manejando y realmente satisfecho con, con lo anunciado por el señor gobernador del lanzamiento de, de la línea de préstamos hipotecarios. ¿Cómo se van a instrumentar? ¿Desde cuándo? Bueno, está anunciado por el gobernador, nosotros estamos acomodando nuestros sistemas para, para poder administrarlo. Dentro de la oferta de préstamos hipotecarios que ha lanzado el Banco Central están los préstamos hipotecarios que se ajustan Este, ya sea por el indicador U o U, es decir, por, por algún índice de la construcción o, de, o del SER. Y en ese sentido, este, estamos acomodando los sistemas, pero entendemos que ya estamos pronto a ponerlo a disposición de, lo, de los clientes que lo requieran. ¿Cuánto hace que el banco no daba créditos hipotecarios? Yo creo que eh, fue hasta la crisis del 2001, seguramente que hubo este, oferta de préstamos hipotecarios, así que 16 años. ¿Hasta qué monto se, va, se van a dar? No, no, el crédito no tiene problema de monto. A mí en estos, en, en estos términos, al, al ser... Eh, préstamos que se ajustan por un indicador, eh, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en eh, el valor de la cuota, quiero hablar del valor de la cuota. Y la idea es que el valor de la cuota sea asimilable al valor de un contrato de alquiler, al, al pago mensual este, que aquellas personas que están realizando un alquiler puedan asimilarlo al valor de la cuota este, lo ajustaremos a través del plazo, pueden ser 15, 20 años, lo, lo estamos terminando de definir. ¿Están hablando de vivienda única? ¿no? Estamos hablando de vivienda única, de ocupación permanente del grupo familiar y eh, para la compra de vivienda nueva o usada. Más adelante seguramente ampliaremos para lo que es compra, construcción eh, para el avance en construcción terminación, refacción de, de la vivienda, ¿no? Pero en principio es compra. ¿La idea es este año ya comenzar a otorgar? Sí, sí, sí, tenemos que estar pronto, será marzo, abril, pero ya los tenemos que tener en, en como decimos nosotros, en góndola para que los clientes que así lo requieran puedan solicitarlo.